Sexto Hadáis. Quien cree en Dios y el último día, que diga bien o que quede en silencio, y quien cree en Dios y el último día, y para el otro y el último día, que sea su invitado.